Que estoy, ¿eh? Que estoy, estoy aquí Lo que pasa es que uf, Ahora eh, llevame Mucho más trabajo Que Que antes Nunca fui yo Así como muy Joder Está todo enredado Pero ahí A ver ya que Ahora como La verdad que yo Ya era, ya era fan del, del cambio Este De De mobiliario Y tal pero, pero estoy viendo Que hay un puto desastre Pero un segundo, Que hay un cable por aquí Un segundo, eh vale ese ruido que eh, voy a bajar esto ese ruido que sentiste y si era el de, de desenredar un desenredar un cable ya, ya, ya, hay que buscar ahí el, el apaño lo que pasa que bueno pues como os decía la, la semana pasada eh, pues oye si no lo, si no pago el, el, el, el, el, el que lo paga bastante fácil fa, con facelo este y no plan de de tampoco tener que andar ¿eh? llamando la atención. Que uno quiere hacer una cosa falla pues, él, ¿eh? no tiene por qué andar eh, diciendo, maca esto ya no oficia absolutamente nada, pero da igual, está mal fecho y hay que hacerlo de otra manera. No, no, esa manera, esa manera, ¿eh? de esa manera no, no existe. A ver, esto, vale, eso, esto sí va. Bueno, por lo menos el, el chat va. Aunque me parece a mí que eh, ahora mismo hay supuestamente tres chateros y todo soy yo, <ríe> soy yo los tres, soy yo los tres. Eh, yo soy, por supuesto, como no podía ser de otra manera, eh, el anedónico miserable. Y esto, esto que estás sintiendo ahora mismo, eh, no podía ser otra cosa que anedonia, claro, estoy eh, anedonia, ¿eh? <risa> Programa es y que tiene un nombre tan raro, un nombre tan hermoso con una sonoridad tan, ¿eh? tan guay y, y que resulta que significa una cosa tan fea como la imposibilidad de sentir placer. ¿eh? ¡Ay, qué putada! ¡Qué haya tan guapo! Hay cosas muy guapas, hay cosas muy guapas, como dice ese, ese cantar asturiano. ¿eh? Eh, Les roses también tienen espines, ¿no? Decíanlo también los mecanos en aquel cantarín que. ¿eh? Que tenían ellos en mucho tiempo aquello de que se cayera la flor más tierna del rosado pensando que de amor no me podría pinchar pero pinchóse sí. joder, es normal ¿eh? que sea guapo no quita de no quita de que sea de que sea puntiagudo y, y puedas pincharte con ellos pero bueno en fin y, y lo que hay no Bueno, no voy a voy dejar de decir cuál es la emisora que estáis sintiendo, si estáis sintiendo anedonia en que en realidad, ¿eh? sintiéndola a través del método que sella, no deja de ser eh, esta emisora, ¿eh? donde se ha de ser radio cuca radio cucaracha ¿eh? esta radio del queso de un kilo este r a de yo cuca y así esto hay gente que, que no un sale oye dice y, y no, hay, no hay manera eh. la gente no no queda con ello pero si sí, ...y esto ¿eh? ye, ye, radio cuca y dice así dice, con la cu de queso y con la ca de kilo y Radio cuca y viene de cucaracha ¿eh? hay muchos años y eran más radio cucaracha nadie ¿no de nadie no decía cuca pero con el tiempo que doy esto de Ay, hay una radio muy cuquina ya es normal una radio muy cuquina que puedes sentirse en el 107.3 de la frecuencia modulada eh, aquí en el, en el autodenominado denominado eh, Consejo de Vieux y la capital de la autodenominada re, eh, <ríe> república sí. autodenominada autonomía comunidades autónomas del Principado de Asturias eh, citan el autodenominado Reino de España Te citan el autodenominado Reino de España joder madre hostia qué hice qué aquí no fuera fuera no me interesa estos móviles ¿Sabes lo que pasa? Que cuando ando moviéndolo todo está hasta, hasta dar con ellos, hasta ponerlo de la manera que me gusta para hacer el, el, el programa gusto, claro con toda la, con, con todo el mover y todo el trasiego de cosas para la y atrás y tal, ando tocando cosas, moviendo cables y claro, luego pásame como la semana pasada, que se me apagaba el, un ordenador, ¿eh? y bueno, y, y un puto desastre, un puto desastre, pero no pasa nada, no pasa nada. Y curioso, y es curioso esto que diga que hay un puto desastre, pero que, que no pasa nada, ¿no? Eh, bueno, un puto desastre. Tampoco hay un puto desastre, joder. Estéticamente, la verdad, es que está mucho más guapo esto, ¿no? Eh, lo que pasa que, bueno, pues lo que, hay, lo que dice la gente que se dedica a temas de, de programas informáticos, está la, la usabilidad, no muy, es muy, muy usable, ¿no? Muy usable no es, pero bueno, todo tiene, todo tiene arreglo. Y digo que es curioso que, que diga que, bueno, pues que en un momento diga estoy un puto desastre y otro momento diga pero yo muy guapo y, eh, y, y bueno, oye, en el fondo está bien, pero claro, joder la putada de que yo muy incómodo. Esto de que de que, de que que me empeñe yo eh, en, en buscar y les dos caras a, a las cosas, ¿no? Eh, y digo que es curioso porque esta noche venía yo... Eh, cabilando ahora el camín, ahora el camín venía, venía cabilando, bueno, pues que, que las cosas son lo y sí, que todos en general pueden tener la, la su so parte buena y la su so parte mala. Habrá los que me digan, joder, no hay, hay cosas que, que son malas y ya está, no tienen nada tienen bueno. Bueno, eh, sí, supongo que sí, ya sabéis que a mí no me gusta eso de ...de decir todo y y nunca todo y nada y nunca y siempre... ...y muy peligroso decirlo... ...entonces yo bueno pues procuro procuro no decirlo... ...y que veréis... Hoy venía, ...hoy venía con una gana de despotricar de tremenda... ...venía con una gana de despotricar tremenda... ...porque en los nos últimos días... Tuve yo, bueno, pues varios varios encuentros y varias reflexiones acerca de, bueno, pues esto que llaman la, la autoayuda. Yo tengo ya una manía muy grande al concepto ese de la, de la autoayuda. ¿eh? Y a todo eso de los libros de autoayuda y los programas de, de autoayuda y, y toda esa morralla porque me apino ya otra cosa que porquería. Porquería porque básicamente, a ver... ...que verdad que tienen esa, esa cara buena... ...esa cara B... ...de bueno, pues que lo mayor eh, gente que está sufriendo... ...pues gracias a, a los patochaes eses ...pues oye, pues igual superen el, el sol sufrimiento... ...y bueno, pues mira, eso eso es importante... ...y un poqueñín como lo que yo tengo dicho tantas veces... Eh, ...de que la psicología clínica... ...pues que lleve básicamente mentira... ...eh, eh claro... ...volve otra vez a, a tener dos caras porque habrá muchos que me digan coño no no ni no, mentira o oh, que, eh, que hay muchas muchas maneras de ayudar siempre sí, pues, sí de ayudar bueno o, o de, de curar o de reconducir o de bueno pues sí ¿eh? o de, de explicar el motivo del porqué de, de los conductes ¿eh? básicamente de, dejando ir claro a la persona bueno pues mira esto pásate por esto por esto por esto o a lo mejor míralo de esta manera o ¿eh? y luego la persona que faiga lo que quiera ...porque al final en eso en eso consiste la cosa ¿eh? en que, que aún faiga lo que quiera supongo que eh, vale sí, seguro hay que hay gente que sufre porque no, no sabe gestionar las cosas de otra manera porque porque hay, hay algo que bueno que está gestionando mal Y que, y que nadie enseñó, ¿eh? nunca tuvo la, la oportunidad de aprender a gestionarlo de otra manera. Entonces, es bueno, pues a lo mejor sí que un, un psicólogo, ¿eh? por decir el, el profesional que supuestamente falle estas cosas. Yo siempre digo que el papel del, del psicólogo y una cosa del psicólogo clínico y una cosa que puede hacer cualquier amigo, ¿eh? cualquier persona de bien, puede enseñe, ¿eh? ayudar a otro a ver las cosas de, de, de otro punto de vista. Porque eso debiera ser ¿eh? la, la psicología clínica. ¿eh? Eh, la psicología clínica, el psicólogo, el, el terapeuta, es y no debiera nunca dar consejos. Yo creo que no hay cosa más espantosa ¿eh? que con consejos. No hay, no hay cosa más, más, más, más terrible ¿eh? que, que creyese... ¿eh? que creyese con la capacidad de poder dar consejos a, a otra persona. Con el individuo ¿eh? se crea tal, se crea tan superior al otro como para decirles cosas que tienen que hacer. Hostia, y es terrible, ¿eh? y es terrible. Yo personalmente considero una, una aberración, ¿eh? una aberración. Yo cuido que esa, esa otra persona igual no tenía más que... ¿eh? el gavito que puede que puede echar al otro no hay otro que oye pues ayudarlo un poquillín a verles cosas de de otra manera hacerlo entender que que igual hay más puntos de vista que igual el punto de vista de él y el que y el que y nunca quiere cambiarlo porque supongo que a la mayoría de la gente no ni gustará sufrir pero resulta que siente que sí por qué no ¿Eh? que es obligatorio disfrutar, es ¿eh? obligatorio yo, obligatorio pasarlo bien, es obligatorio, no sé, sentir placer. ¿eh? Entonces yo tengo lo jodido, porque eh, como anedónico, se eh, supone que yo placer un pues, por sentirlo, ¿eh? o sea ya que bueno, pues estaré en algún tipo de ilegalidad, si yo es obligatorio sentir sentir placer. Y es que también, a ver, eh, con esto de, de, la, de la psicología clínica, pues venía pensando también, porque bueno está muy, muy bien sellado al, al tema ese de la de la autoayuda. ¿eh? Eh, no debiera, no debiera, porque ya os digo que, que son dos cosas, o que deberían ser dos cosas totalmente distintas, ¿eh? totalmente contrarias, porque... La, la, todo eso que llamen la, la autoayuda yo, tengo un discurso un poquillo embrollado, perdonadme pero pero bueno ya sí ya sí porque vengo con un montón de cosas en la eh, en la cabeza que a lo mejor pues bueno eh, tengo yo que primero que primero, eh, que primero des de yales. no es fácil ya os digo que, que no es fácil ni no fácil porque bueno son muchas cosas ...que uno igual tienen medianamente clares... ...digo medianamente porque yo cuido que clares del todo... ...claro del todo, yo no tengo no tengo nada en la vida... ¿eh? ...prácticamente nada... ...ay Dios, estoy aquí peleando con el, los auriculares... ...a ver si consigo que, que suenen medianamente bien... ...bueno, medianamente bien no... ...con que suenen yo ¿eh? ya da, dábame por contento... ...no tengo falta que suenen bien... Eh, la putada que tengo que estar con un con una mano aquí sujetando, un, sujetando el cable porque si no lo suelto deja de sentirse, bueno, va, estas cosas que tiene la radio libre seguro que en una radio eh, profesional, en eh, una radio comercial, seguro que estas cosas no pasen Eh, calidad de contenidos hostia <ríe> ínfimos en comparación con lo que puedes sentir eh, con lo que puedes sentirse en la cuca pero oye, lo que llega calidad calidad técnico Ay. A ver, hombre, que quiero sentirme. Y que yo, yo, yo, para arriba, soy un puto miserable. Que tengo, estoy todo el día despotricando contra las necesidades creadas ¿eh? Y yo tengo una necesidad tremenda de hacer de el programa con auriculares, porque sin auriculares no me sal. Y entonces estoy aquí haciendo un guedillo. Y mierda para mí, joder, y para los auriculares, la que yo estoy por culo, pues mira. Falgo el programa con con, con auriculares, pero en sin que se sientan. ¡Hala, venga! Ah, coño. Y ahora que decís de pelear, siéntense. Ay, Dios mío. Bueno, pues igual esto, esto, esto es un ejemplo de, un ejemplo de conclusión supersticiosa, de explicación supersticiosa, ¿no? Esto de, mira, ¿das tu cuenta? De hecho de hacer el esfuerzo para pa conseguir que ¿Eh? que algo, que algo salga y cuando paro, y cuando sal, ¿eh? antes no salía y ahora sal, bueno, hombre, eso normalmente llena más porque eh, en esos casos ¿eh? seguramente hay tantas veces que sal como que no sal, incluso yo atrevería a decir que yo posible que haga más veces que, que no sal, que veces que, que sí que sal, lo que pasa allí que, bueno, pues, ...que ponemos, tendemos a, a poner la atención... ...en las veces que sí, porque yo lo llamativo... ...y como eso de que la noticia no cuando un perro muerde un niño... ...sino cuando un niño muerde un perro, ¿no?... ...eso yo lo, lo llamativo... ...bueno, pues en este en este caso igual... ...igual cuando cuando falamos de, de la autoayuda... ...pues eso, eso mismo, ¿no?... ...pues una persona que está por algún motivo... ...bueno, pues pues desesperado... ...o, o quiere cambiar de algo de la su vida ...le un libro de esos de, de autoayuda... O, ...o siente un cuantín de autoayuda... ...o, o, o un programa entero de, de uno autoayudando... yo curioso, autoayuda, pero ayuda y otro... <risa> ...al leer los libros, sí, son de autoayuda... ...y pues son los mismo... ...pero coño, escribió lo otro... <risa> ...escribió lo otro y, y... ...ayúdate a ti... ...y más diste lo que tienes que... ...lo que tienes que... Eh, ...que pensar y lo que tienes que hacer... ...da consejos... Eh. esa cosa que a mí me parece, bueno, pues pues tan espantosa, ¿no? dar consejos, dar instrucciones. Yo pienso que eso que eso no tenía, no tenía que hacerse más que nada porque nadie, ¿eh? nadie debiera considerarse eh, tan importante como para poder, ¿eh? pensar que que los consejos que da otro individuo que son que son, ¿eh? que son mejores que el de quien ¿eh? pa, como o Hombre, una cosa y que, que te los pida, ¿no? Y nada yo no los daría, no los daría porque bueno pues yo puedo dar opiniones, eh, puedo, puedo dar puntos de vista, ¿eh? pero yo, yo yo cuido que nunca, casi nunca, bueno no, estoy pensando y supongo que sí que de alguna vez los daré, ¿no? pero pero de normal yo no doy, no doy consejos, ¿eh? Doy ideas, doy opiniones, doy bueno pues, posibilidades. o ciertas posibilidades, quizá, pero yo cuido que no, ¿eh? que no, no suelo dar consejos, tampoco solo pedirlos, por supuesto, ¿eh? hombre, yo sí, sí entiendo que, que no, que no debo darlos porque no sé quién para darlos pues, pues también entiendo que, que no debo pedirlos, porque pedirlos al fin y al cabo lleve una forma de, no sé, cobardía, podemos llamarlo cobardía. vagancia, podemos llamarlos vagancia. Hombre, yo soy extremadamente vago, verdad, en ese sentido, entonces debiera debiera pedirlos, ¿no? Eh, digo que, que yo una forma de, de vagancia, ¿eh? y a lo mejor de pasotismo, en el sentido de que bueno pues el, el pedir consejos ¿eh? y el poner en práctica esos consejos, pues a lo mejor no deja de ser una manera. que tenemos les les personas pa evadirles les las responsabilidades no yo yo oficial lo que me dijeron y en todos pasó esto pero yo oficial lo que me dijeron una manera a lo mejor de de un de un tomarle, de un poner el esfuerzo que hace falta pa tomar una decisión pues sí a lo mejor a lo mejor no es no no va desencaminado cuando cuando yo digo esto pienso yo en la vida fui viendo que hay mucha gente que que bueno que intenta evitar tomar responsabilidades bueno eso no tampoco nada tan terrible yo mismo evito evito en la medida de lo posible coger responsabilidades tomar responsabilidades no me gustan las responsabilidades especialmente las responsabilidades que bueno pues que atañen A otras personas. Por embargo, las cosas que me atañen a mí, yo cuido y tengo claro que soy el único responsable. ¿eh? Claro que yo lo que, que yo lo que pasa, que hay me, me da la sensación de que hay de que hay mucha gente por ahí, que bueno pues que no ni, no me gusta mm, asumir responsabilidades ni en sus propias decisiones, ni en lo que, ni en lo que zincan a, a la su so propia, so propia vida. Y entonces, bueno, pues vienen ellos muy bien todas estas cosas de que si los psicólogos, ¿eh? los psicólogos entiendo en el en el peor sentido de la, de la palabra, ¿no? Pues seguro que hay de alguno puede haber que a lo mejor, que a lo mejor, bueno, pues ejerza esto de la manera que yo dijo, de dando puntos de vista y, y ayudando, apoyando a, a ver esos, a que la persona encuentre por sí misma esos puntos de vista y bueno pues escolla el camino más acertado o el, o el camino que, que esa persona decida. Pero bueno muy pocos, eh, muy pocos, muy pocos seguramente también porque a ver pues entendiendo el, el psicólogo clínico como un profesional ¿eh? un liberal, un trabajador Eh, que, que se gana la vida pues vendiendo la, la su actividad, que la su actividad pues eh, esa, bueno pues poner una, una serie de herramientas al servicio de, eh, de de otras personas para pa que se herramientas les usen para pa cambiar dentro de la su vida, dentro de su conducirse para la vida, pues de algunas cosas que bueno pues que ellos quieren cambiar ¿eh? bueno pues sí en ese sentido pues bien que es lo que pasa que la mayoría de la de la gente eh guste mucho lo lo mítico eh guste mucho les les formas guste y mucho la estética y entonces bueno pues a lo mejor sí que muchos muchos muchos psicólogos pues no ve otro camín. que bueno pues que envolves eso en mística, falar de ah yo faigo hipnosis, cuento chino los de la hipnosis o yo faigo terapia trascendental de no sé qué ostias o ponen a la gente a pegarse con espadas de de mentira de espuma y bueno yo qué sé A mí, al me que dijome una vez, al contra, un rapaz que yo lo conocí en el rodia y criticaba mucho toda esta parafernalia, toda esta chorrada que no tenía, que no tenía en realidad nada que ver con, con la parte bueno que podemos llamar más, más científica, más técnica, ¿no? Y bueno, pues al contrario, tiempo después y el puñera un consultorio. Y, ...y decía, no sé qué, de terapia trascendental, de, de, de, del no sé qué, del espíritu... ...bueno, no, no tan exagerado, no creo que inventara el espíritu... ...pero bueno, cosas espaciales cosas Y ...yo dije pero bueno, ¿cómo es que tú haces esto después de, eh, de la manera en la que pensabas? ...y decía, pero mira, si yo sigo pensando igual que pensaba... ...pero tengo que ganarme la vida, y de la otra manera... y de esta manera empieza a llegar la gente un montón la gente quiere, quiere parafernales quiere, quiere estética quiere, quiere mito ¿eh? quiere esa fantasía no quiere no eh, no quiere, quiere sencillamente la técnica desnuda no no hay que revestirla de, de un montón de, de velos de colores ¿eh? de colorinos y movides y palabras rares orientales a poder ser lo oriental paz pues que va wow. ¿Eh? Sí, sí, sí incluso yo cuido que funcionarían las las palabras inventadas eh P una palabra inventada que, su, que suene así como nosotros pensamos que, que, que sonaría de algo chino o tal el el el chinguan el, el, el tú tienes el chinguan subido y hay que no sé cosas cosas así na, cosas así nada les que tiran mucho también eso de la De la, ...de la autoayuda... ¿eh? ...de la autoayuda... ...que, que llamas autoayuda... ...pero que, que yo otro... ...el que el que te ayude... ...no... ...el que escribe el libro... ...el que escribe el libro... ...creése quién... ...para pa dar, pa dar consejos a los demás... ...y para ...como tiene que ser la... ¿eh? ...la subida... ...al cuarto... ...me falando de esto de autoayuda... ...me parece que yo lo mencioné... ...pero ya que... ...quedó... ...yo una cosa que me quedó grabada... Eh, ...el... ...el mi el, el amigo... ...el, el trovador... ¿eh? ...que también... también en su momento, una vez ¿eh? Eh, espotricamos juntos contra, contra eso de la tu ayuda y acuérdame que de aquella saliera un, un libro de estos que están tan de moda de la tu ayuda que se titulaba El, el, el moncho que vendió el su so Ferrari ¿eh? y decía el, el, el, el pisto el de madre el trovador el otro lado coño pues para vender el Ferrari primero hay que tener para pa comprarlo yo la puta vida voy a vender un Ferrari la puta vida voy, voy a tener un Ferrari para poderlo vender bueno pues pues sí más o menos ¿eh? más o menos pienso que eso lleva un, un un resumen muy bueno de lo que de lo que lleva la, la tu ayuda ¿eh? de lo que lleva la tu ayuda la tu ayuda esa que que entonces cosas entonces cosas yo tengo y tengo yo una especial manía ¿eh? A, a dar algo que se viene poniendo de moda de un tiempo a de un tiempo a esta parte yo cuido que en antes había otra moda igual que hay modes en el vestir y hay modes en lo que lleno noticias deja de ser y hay modes en el tipo de tecnología que se usa hay modes en la filosofía podéis ir viendo el, la evolución de los años y bueno pues una época en la que nada que se llevaba el el vapor, la moda era el vapor, les las máquinas de vapor, con esa moda del vapor, la moda era pensar en en términos psicoanalíticos, sí si más o menos era el psicoanálisis lo que lo que triunfaba. E xunto con eso, pues la moda era, que se yo, llevar bombín Estoy inventándolo, que non sé si estaba el bombín de moda, no estaba Pero bueno, quiero decir que les modes, bueno, pues van Más o menos un montón de conceptos que en el xodía se atribuíen a la radiación Pues luego pasaron el momento que la radiación dejó de estar de moda Pues igual se pon de moda, que se yo, la xenética Yo muy bueno, me gusta me decirlo muchas veces los que, pues, presten los, los cómics, la, la, toda la parafernalia estos de los superhéroes americanos y tal, bueno, pues, un, un personaje básico de eso, que yo no os odié allí a mogollón de, de cuentos de él y tal, y, y Spiderman, lo me araña, pues, eh, lo que llegan a historia original, los cómics, eh, Spiderman, bueno, pues, pues conseguía los, los los poderes cuando lupicaba eh, una una araña que recibiera una gran dosis de, de radiación. ¿Mm? Eh, y es curioso porque después esto fue pues no sé cuando son originalmente la historia de Spiderman de los 70, No sé, no bueno, lo sé, pero el coño, no, no, no voy yo a, a decíroslo todo. Lo coyéis, lo miráis y ya la. Bueno, pues eso, eh, en las historias estas fueron de los 70 tal, pues como lo que estaba de moda y era la, la radiación, eh, la energía nuclear, lo radiactivo y tal, pues era una, era una araña que recibiera una tremenda dosis de radiación. Eh, cuando se hizo la película, ¿no? Las películas de, de Spider-Man, las últimas, pues que fue, que serían? Los 90, los 2000 miles, bueno, pues eh, allá cambió la cosa, allá el, el, la araña que lo, que lo picaba ¿eh? y que transmitía los, los, los poderes, ya no era una araña que recibiera una dosis tremenda de radiación, ya era una araña genéticamente modificada, <risa> caro porque en ese momento. lo que estaba de moda el pensamiento de moda y era todo la genética y era todo lo que todo lo que tenía que ver todo lo que estaba el rollo de la genética y entonces pues todo tendría de explicarse pues a través de la a través de la genética bueno pues ahora en un tiempo esta parte entonces mundo tan espantoso de la de la autoayuda pues pusiese de moda una una cosa que yo lo de quiere a ti mismo, ¿Eh? tú primero y los demás después ¿Eh? tú, tú ya es lo más importante, lo más importante yo no mismo ¿Y por qué, joder? A mí cabrón la de Dios Porque ¿cómo que, que, que tengo que quererme a mí mismo? A mí mismo no me quiero nada yo Hay mucha gente a la que quiero, pero a mí mismo no me quiero Joder, ¿y, y qué que tengo que quererme? Porque eh, el primero y es tú Hostia, no, cuidado, yo el primero para nada. ¿eh? Hay un montón de, de gente que, que va primero que, ¿eh? primero que yo. Y no tengo ninguna intención de que sea de otra manera. Y lo he dicho, yo no me quiero porque voy a quererme. ¿eh? Yo si tuviera que juntarme con una persona para una persona como yo, hostia, no me juntaba con esa ni de ni, ni coña. ¿eh? Buscaba a otro cualquiera, ¿no? otra persona que fuera de otra manera que me gustase más, que yo no me gustó nada. José, porque tengo que gustarme, qué tontería, toma tiempo para ti mismo, pues yo no quiero tiempo para mí, yo lo que lo que me presta es estar consciente. yo no quiero estar conmigo mismo, Es aburrimiento estar conmigo mismo, no me interesa lo más mínimo estar conmigo mismo, de hecho que casi siempre conmigo mismo y no ya que te a contento precisamente con la compañía, ¿Eh? solo estar contento cuando estoy con otras personas que son bastante más prestoses que, que yo, ¿Mm? Joder, pues sí, Y ¿eh? eso de eh, tú en antes que las dos necesidades en antes que los de los demás. Pues, qué, qué, chorrada, <ríe> qué chorrada tan enorme. ¿eh? Hay muchas personas que quiero más cubrir, ayudar a cubrirles sus necesidades que les, que les mías propias. ¿eh? Porque coño, pues siente a la que quiero. Eh, eh, y a mí en realidad no me quiero entonces por qué voy a eh, voy a ponerme yo por delante de ellos de verdad, no sé a mí, a mí cabrea porque ya eh, eh, dar una opinión una opción pero pero no sé, de repente eh, dotarla de, de un rango absoluto, divino eh, esto ya eh, es la verdad absoluta que tienes que quererte a ti mismo y eh, una orden eh, quiérete con la ley ¿por qué? Hostia, claro igual de alguno de los que está, de los que está ¿eh? sintiendo mejor a mismo, está más ¿no? no escribió todavía nada en el chat, pero está, está ¿eh? más eto, está para que ve, be, que ve yo, que ya se, que ya se metió buenas noches, macetu Que, que dice yo, ¿eh? que a lo mejor de alguno de los que te está sintiendo, te joder, el, el anedónico que va de individualista por la vida pues pues bueno, el primer individuo que debería, no sé, suponse que el individualista mira para sí mismo y pasa de los demás. Bueno, si pensáis si el que el que piensa de esa manera de que no prestó mucha mucha atención a las veces que que yo. <coughs> joder, dame la tos. A las veces que <ríe> ahí a las veces que tuve aquí hablando de, del individualismo de la manera en la que yo entiendo el, el individualismo que, que no hay un individualismo en el sentido no hay un individualismo egoísta entendiendo el egoísmo de la, de la manera que, que se entiende tradicionalmente si egoísta, porque yo pienso que a ver, toda, toda conducta de cualquier individuo ¿eh? un individuo de de la especie humana o de de cualquier otra. Ay, ahora sí sí escribió Macetú. Acabo de llegar al único... No escribía por no interrumpir. Me alegra volver a escuchar todo otro jueves. Pero Macetú, interrumpe si quieres, coño. Intentaría, bueno. Mira, yo cuido que con todo el tiempo que llegas metiéndote al chat. ya si quieres interrumpir a ver tarea, no, no me siento yo quien ni siquiera para ¿eh? para cortarles las interrupciones que pudiere, que pudieras hacer los chateros habituales ¿eh? al fin y al cabo ¿eh? siempre digo eso de este programa ya es mío ¿eh? pero bueno también un pequeño en vuestro ya a ver <risa> que para eso, pa eso venís aquí ponéis cosas ahí y yo con esas cosas que ponéis voy diciendo más, voy diciendo más cosas. Pero bueno, estaba hablando de, de esa forma mía de, de individualismo que no necesariamente responde al, al, al concepto relacionado que, bueno, al concepto de egoísmo, eh, eh, al que se refieren cuando utilizan ese término. Y yo también me considero egoísta. pero considero que el esta forma de individualismo tiene que ser egoísta, pero considero un egoísmo que no pasa precisamente eh, por conseguir cosas para uno bueno, pues dañando a, a los demás. Ya sabéis que yo siempre defino el, mi anarquismo individualista como el que todo el mundo eh, tenga el, el sacrosanto, la sacrosanta libertad, de hacer exactamente lo que idea la gana, ¿eh? pero todo el mundo, el 100% de los individuos, con lo que, bueno, pues, todo el mundo tiene la libertad de hacer lo que dé a la gana, siempre que no interfiera la libertad de hacer la gana de que hacer lo que dé a la gana cualquier otra persona. Claro, a ver. Eh, yo un concepto a lo mejor no sé si es fácil o si es difícil de, de entender eh, yo quise formularlo de esa manera porque bueno, pienso que ya la, la, la definición más, más, más sintética posible ¿eh? que aún faiga lo que, lo que da la gana En realidad podría decir que cada uno juega lo que da la gana, la parte de en sin interferir en que cualquier otro pueda hacer lo que da la gana, igual, igual hasta sobra, y es más sintético que cada uno puede hacer lo que da la gana. Porque si llega un ¿eh? todo el mundo. Y si llega el mundo, pues ya cae de cachón, ya, ya bien, ¿eh? ya bien con la con, con la mera frase esa, que cada uno juega lo que da la gana, ya viene implícito la el hecho de que todos los demás también puedes hacer lo que les da la gana, por lo tanto, no puedes interferir na voluntad de los demás. Eh, curioso de pensándolo ahora, bueno, sí, mentira, no estoy pensándolo ahora, pero lo he muchas veces la frase esa de del Michael Mirau, no sé por qué motivo, Walter Crowley, que decía eso de haz lo que quieras, tiene que ser toda ley, Haz lo que quieras ha de ser toda ley, que precisamente escribió en, en el libro de la de la ley, ¿eh? Eh, bueno pues sí pienso que, que esa forma de anarquismo, anarquismo telémico sentí por ahí que lo que lo que lo llamaban porque bueno pues como Crowley después fundó una abadía que llamó la abadía de, de telema y tal pues bueno quedó eso del anarquismo telémico No lo sé. Pero bueno, digamos, vamos a dejarlo así. ¿no? Yo pienso que, ¿eh? que el mi anarquismo individualista consiste precisamente en eso. Y precisamente por eso yo tan extremadamente egoísta. ¿eh? Porque Kaun falla exactamente lo que quiere. Y si lo que yo quiero ¿eh? y es hacer que otra persona se sienta bien, pues eso es egoísmo. ¿eh? Porque yo disfruto cuando otro se siente bien. Yo disfruto más. Yo, yo no, no, no experimento ningún placer por hacer cosas que supuestamente eh, que supuestamente van, eh, van delisíes al mío disfrute. Eh. No, disfruto, no siento placer poniéndome per delante de otros, poniéndoles mis necesidades per delante de, de otras personas. No siento ningún placer. ¿Por qué coño tengo yo que quererme eh, Que créeme más, porque tengo que ser yo el primero. ¿Qué baballada y esa? Eh? Pues yo una baballada que sencillamente lleva una moda. Como tantas modas que hay, ¿eh? hoy en día da un año, está ¿eh? de moda por lo menos en, en algunos sectores, posiblemente no en todos, pero en algunos sectores de, de la población, tenemos de del buen rollismo. ¿eh? Y dentro del buen rollismo, este, pues qué tal lo de quieres a ti mismo? ¿eh? Podría reformularse como ¿Quieres a ti mismo si quieres? Y si quieres querer más a los demás ¡Pues quieres más a los demás! ¡Coño! ¡Joder! Ay, perdona <risa> Perdóname todos Pero yo que, yo que de verdad que Exaspérame a mí este, este tema pues No veo yo necesidad ninguna De, de tener que andar queriéndose a uno mismo Joder, mira que siente para querer, para tener que, que quererse a uno mismo, hostia, joder, cago una ye y, y, y cago en todo. confundirme de botón y, y iba a hacer una, una transición aquí muy guapa pero confundirme de botón yo lo que tengo que hacer por los oscuros, y para arriba traigo una llistecina, pero no son de coño la he metido, una linterna pequeña, pequeña que, que antes usaba o y no son de coño la he metido, de verdad, Os lo digo pero bueno, sigue sintiendo anedonia ¿eh? los que estáis ahí, lo que estáis sintiendo ahora mismo ya, ya anedonia Y bueno, estáis sintiendo la Dónico Miserable, estáis sintiendo ahora de Cuca, la red del queso de un kilo y, y bueno, pues, pues aquí yo estoy yo, eh, en el Neudónico Miserable. Esta noche tengo en el, en el chat a Macetu, la amiga, la otra chatera que viene habitualmente, María, en no un vino. un eh, no vino Ya nos dice la semana pasada que cuando cambiara la hora que ya no iba a poder venir más, pero, pero coño, todavía no, no cambió. tuvieron no un cambio todavía y aquí, estamos aquí por poco tiempo ya nos acamien mañana ¿eh? ya nos acamien mañana que, que bueno menos porque el cambio este año tener miedo a que, a que nos dejaran... ¿eh? pues siempre no al revés y era la, la siguiente la que nunca no ya está, ya está. queriendo dejarnos aquí en, ¿eh? en esta hora en la hora de invierno porque dice no esta no llega a nuestra no hora de verdad y es la hora de verdad, de Centro Europa, Que ponjo la ponjo la franco para tener la misma hora que los os aliados alemanes. Bueno, pues mira, oye, algo bueno tengo que hacer ese paisano. yo os digo, yo que más tengo un buscado que el agua, yo yo no soy de de levante, soy de poniente. Y diréis, "Coño, y eso qué tiene que ver de levante ni poniente." No, pues quiero decir que a mí el hecho de que amanezca primero Pues, pues como el que no me produce ningún tipo de satisfacción ¿eh? pero el hecho de que, de que anocheza tarde sí eso sí me gusta eh, pasa una chorrada no diréis bueno pues qué, qué más da ¿Eh? las rosas del Luz van a ser las mismas qué qué más te da anedónico que ahora sería oye pues mira a mí ahí mira ahí, hay de algunos sitios en esta ciudad Bajo, voy a hablar de cosas que me presten <ríe> Voy a acabar con el mito Del, del anedónico miserable Que no disfruta con nada Bueno, si es alguna cosina que sí Ya sabéis que, que anedonia Al cien por cien por fortuna no tengo Tengo mucha, pero, pero al cien por cien no Bueno, voy, voy, voy Contamos ¿eh? no, no contéis en aire bueno, No contéis en aire porque entonces acabaría con el acabaría con el mito ¿eh? <ríe> Bueno, antes Hablaba yo de de, de, de los malos que son los mitos y todas estas cosas y ahora quiero acabar con un con un mito bueno ya sabéis que coherente no soy en absoluto ¿eh? en coherencia a mí no me gana nadie ¿eh? bueno vale, si alguien a lo mejor hay que si me gane hostia. ¿eh? eso es como el chiste es ¿eh? sí que tanto me gusta y lo sé que ya lo conté mil veces pero cuánto lo está eh? Ese que se encuentre dos por la calle y dice uno al otro, joder, vaya bien que se te ve. como raro les para pa atar también, patar también como pasan pasando los años. Y el otro dice, bueno, pues yo ya que no discuto con nadie. Y dice el otro, joder, hostia, con alguien tendrás que discutir, oh. Y dice, bueno, sí, con alguien tendrás que discutir. No sé si lo pilláis, pero para pa, pa, pa mí, yo buenísimo, yo un buenísimo. Y ya os digo, o sea, oye, en, en antes falaba... Falaba mal de los métodos, pues ahora falo bien. No pasa, no pasa absolutamente nada. No, no, me, no, no siento la obligación de, de ser coherente. Y una de las cosas que, que aprendí de de, de las mías lecturas eh, tocantes a, al tercer Reich, a, a Adolf Hitler y demás. Adolf Hitler, de, de bueno, el nazismo en general, defendía una una cosmogonía. Eh, Eh, bueno que tenía varias partes digamos ¿eh? y esas partes pues bueno no necesariamente quieren coherentes eh, una de esas cosmogonías era la de la de ¿eh? y que no os voy a explicar en qué consistía porque bueno si queréis voy a buscáislo y ¿eh? y enteráis vos básicamente venía a decir que el universo llena Shelo Bueno, y otra cosmogonía que también defendían era la, la de que la tierra ya era hueca y, y vivíamos en el interior, ¿eh? la cosmo, cosmogonía de la tierra hueca. Y entonces una vez, me acuerdo que el nazi dirig, dirigióse a, a Hitler y dijo y eso de, eh, oye señor Führer, que llegue a ver estas dos cosas, cielo ¿eh? y, y la tierra hueco está muy bien, pero, pero son incoherentes. Y entonces en cuenta la bueno no sé si ya leyendo ya la verdad que Hitler bueno, pues, pensó un poquillo y dijo bueno pues la coherencia no es en absoluto necesaria. Bueno pues eso mismo digo yo que ya sabéis que soy muy mirador de ¿Eh? De Hitler y también digo yo eso de que la coherencia no es necesaria en absoluto Entonces yo quiero mantener el, el mito de, de la lección Que no disfruta con absolutamente nada Pero bueno, esta, este programa que es el, el último programa del 2017 Que fue con, con este horario ¿Eh? porque ya el de la semana que viene supuestamente voy a venir igual voy a venir a las nueve eh pero va a ser mm, como si fuera el de, de estas semanas ¿eh? bueno sí este, este, estas cosas que pasen ¿eh? con los cambios de hora bueno pues eh, a partir de bueno pues de los días ya oye ya ya me bien ¿eh? eh ya me bien como dice en mi, en mi tierra mi zona Eh, bueno, por pues lo, los días ya ya crecieron, ya medraron mucho, pero todavía ellos queda mucho más. ¿eh? Y todavía va hasta por llegar ese momento en el que a las 11 y pico de, de la noche, ¿eh? todavía se se ve la claridad. El, el sol igual ya se guardó, pero sigue dando claridad. Y bueno, pues a mí me gustaba mucho. ¿eh? Cuando tengo oportunidad, no sé si este año la, la tendré. Pero bueno, sea, la tenga. Eh, desde ir a un... Hay un requesio en los alrededores de la ciudad. Seguro que muchos, pero bueno, yo conozco un, uno, ¿no? Eh, en el que me gusta sentarme en un, un prado y, y te ha colocado de, de tal manera que los los cabellos rayos de sol de, de la tarde pues siguen pegando allí. Y a las 11 de la noche todavía ha pegado algún rayo de sol. Y a las 11 y pico de la noche todavía sigue viéndose la, la claridad del, del sol, del sol poniente. Hostia. Y yo, bueno, pues yo una chorrada, ¿eh? Yo una cosa muy muy pequeñina. Pero con esa cosa tan pequeñina yo disfruto un poqueñín. ¿eh? No sé si eso causaría disfrute a, a otra gente. Porque ahora que, bueno, pues que por circunstancias de la vida estoy, bueno, pues más, haciendo más... mezlinda con gente que bueno pues que lle de no sé exactamente si decir que es otro mundo diferente al mío pero bueno de una historia y bueno pues muy diferente muy diferente a la mía y verdad de verdad que yo van ver soy soy raro y y hetero serio Eh, por, por naturaleza, casi podríamos decir, porque bueno hay poca gente que ma, que haga las mismas cosas que yo, que disfrute con las mismas cosas. Eh. bueno Yo disfruto poco, pero bueno, un poquillín. Pero eso estoy te, te mezclándome ahora con, con gente que, que fala de los viajes al Quintupino, eh, que están acostumbrados a montar en aviones y... Y bueno, pues a, a veces char discuten sobre las condiciones de diferentes compañías aéreas y que los vuelos tan baratos a, a Cadiós, a no sé dónde. ¿eh? Y, y bueno, pues y, y falen de restaurantes y de comidas. Y de... claro, yo normalmente callo cuando eso. Bueno, yo tiendo, tiendo a callar. ¿Eh? yo soy una persona que que que dice muchas cosas ¿eh? que pese a lo que pueda hacer aquí en la radio que estoy dando la propia yo a la hora y pico a todos los hermanos, yo, yo soy más bien callado ¿eh? yo soy otro que con el que comparto cuerpo ¿eh? que, que, que, que, que bueno no tenemos nada que ver <risa> no tenemos absolutamente nada que ver de verdad eh, bueno pues soy pues otro yo más bien callado yo más bien callado no ¿eh? no interviene estas cosas Entre otras cosas, quizá porque no tiene no tienen nada que decir. ¿eh? En realidad, a ver, no es las discusiones sobre restaurantes, pues la verdad, no no tiene que decir lo mío sencillamente porque, porque lo desconoce, porque hay un ámbito que, que desconoce absolutamente. de las discusiones sobre compañías aéreas no me digo nada lo que, lo que desconocemos. Eh, digo el otro yo, vamos, que desconocemos lo todo. Eh, nada más tenemos interés en hacer viajes, pues se si podía hacer a pie. ¿eh? Mira que te digo. Y te iba a hacer en bicicleta, pero yo cuido que la, el mayor viaje de mi vida fue uno que, que fui de a pie. ¿eh? Fíjelo a pie y, y, y yo cuido que, precisamente, como no tenía que, que preocuparme por absolutamente nada, ¿Eh? Sí, bueno, pues porque me salí en esguinces y movites de semana, me ya pasarían, ¿eh? Pero bueno, quiero más que me salga un esguince a mí en el pie que nunca se me pincha una rueda a la bicicleta. Dímoslo de verdad, ¿eh? Dímoslo de verdad. Eh, preocúpeme más esa, ese pinchazo de la bicicleta que el esguince de, lo mio, de la miopierna, ¿eh? Cuando estás de viaje, joder, si ahora vayas para casa a montar una bici y me pincha la bici, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Si me dan a escollar, oye, de la que vayas para casa ¿qué prefieres? Que te pinche la bicicleta o tener un esquince de tobillo. Bueno, joder, que me pinche la bicicleta, entendámonos. Pero bueno, si estás de viaje a una serie de cientos de kilómetros de casa, pues igual, oye, pues bien más interesante, ¿eh? Que te pinche la, joder, perdón, <risa> tener el esquince que te pinche la bicicleta. Bueno, no diréis no, no, eso es una barbaridad. pero sí, vale, yo es una barbaridad, pero ¿y qué? Joder, que yo soy incoherente, que ya vos lo tengo dicho, hostia, que, que no tengo por qué decir cosas coherentes. Joder, que, hay que hay que explicarlo todo, ¿eh? Esto no me parece que hay un poco ¿eh? vergonzoso que, que, que haya que explicar tantas cosas. De verdad que sí, yo pienso que sí. ¿Sabéis lo que me joda a mí? Interrumpir interrum interrum a, a Tyler. Joder. Eh, hola Tyler, ¿qué me cuentes? Sí, no, no digo, no digo que no, ¿eh? Sí. Bueno, sí, así, está ahí la bebida. no un poco rara, ¿eh? y una vida un poco tal, un montón de aviones, un voy a, a restaurantes <risa> vengo a la cuca, ¿eh? vengo la radio libre de Uvieu bueno, que casi ya lo de radio, en vez de decir la radio libre de Ubieu, tenemos que decir la radio libre que tan Uvieu ¿eh? porque yo no sé si posiblemente tengamos más entiendes fuera de, fuera de esta Eh, de esta de esta ciudad de la capital de, eh, de la autodenominada comunidad autónoma del Principado de Asturias posiblemente tengamos más más más sentientes de los eh, de los que tenemos aquí así que ya no somos la radio libre de Vio somos la, una radio libre que está en Vio estaba haciendo estaba haciendo ahora mientras sentía esta este cantarín de, de los ilegales tan vestoso me gusta la de dios es ¿eh? sí, este cantar estaba yo haciendo una Una serie de, de reflexiones ¿eh? Eh, tocantes un poquito esto de, de la toalluca de que ¡Ay! Ah, que a ti mismo ¿eh? disfruta de ti mismo tú ya es el primero bueno pues que Oye, pues que habrá gente a la que guste ser así ¿eh? pero también es cierta la que no, ¿eh? Es decir que eso no llega un absoluto, que no llega una verdad, que no llegue que las cosas tengan que ser así nada, y que bueno pues pueye una opción más, ¿eh? Opción y comportarse de manera que que entiendas que tú mismo y es el primero y otra opción y que no no llega obligatorio, ¿eh? No obligatorio in absoluto, ¿eh? De una manera más y como esto de hacerles eh, cosas rápido para pa prosperar bueno no, no pues yo si sí quiero hacerles despacio y, y no tengo ningún interés en, en ir a mayor ¿eh? pues que sí esa hay otra idea de hay que ir a mayor coño y ¿eh? yo no, no tengo ningún interés en ir a mayor ¿eh? al, al correr de pensar que el programa en el que yo descubrí de repente aquello del decrecimiento ¿eh? y resultó que te voy joder pero pues esta está siendo más o menos lo que dice esta filosofía, este movimiento y es más o menos lo, lo, mismo, que, lo mismo que pienso yo ¿eh? que, que no tiene ningún sentido eso sea, de, de ir a mayor de crecer de, de ir a más no sé, no sé hasta qué punto y es verdad eso de que de que llega la tendencia natural ¿eh? no sé otros individuos, me parece que de otras especies y tal pues igual no, no tienen tampoco ese interés en en ir a mayor prefieren quedar como tan, no bueno pues yo personalmente prefiero quedar como tal como como estoy ¿eh? eh, tampoco es porque hacer las hacerles cosas rápido de una manera más efectiva más rápida más tal pues pues pues empezar hacerles cosas más más despacio, ¿eh? más el más dulces qué guapa es esa palabra en asturiano eh hacerles cosas dulces ¿eh? Y muy, muy guapa esa, esa palabrina. Aunque solo lo veía por lo guapa que era esa palabra, pues había que hacerlo todo despacio. que comer despacio, hay que caminar despacio, hay que follar despacio. Si te gusta, habrá gente a la que guste follar a tu pastilla. Pues, pues, pues, oye, que aún disfrute y fija las cosas como como quiera. Que, que todo el que pueda disfrutar, que disfrute, coñe. ¿Ah? Joder, estaría bueno. Pero bueno, no necesariamente ¿eh? Eh, hay que disfrutar siguiendo esas supuestas normas universales. Pues disfrutar siguiendo otras totalmente diferentes y que son las que, ¿eh? las que a cada individuo realmente y presten, ¿eh? a cada persona y presten. No tiene por qué, seguro que hay más de uno que se siente mal porque él porque y de otra manera, ¿eh? y él disfruta de otra manera. supongo que tiene un poqueñín que ver como con eso de de las de opciones sexuales supongo que hubo un tiempo en el que bueno, pues una persona por ejemplo que fuera homosexual o transexual sentíase mal o podía sentirse mal y, y decir joder pues debiera ser heterosexual ¿no? debiera ser heterodoxo pues en, en muchas otras cosas igual también tenemos que aprender que de la misma manera que, que aún querer a quien da la gana independientemente del su so sexo... ...pues igual también que a hacer lo que dé da la gana... ¿Eh? ...independientemente de las de les ideas dominantes... ...y si quieres poner primero a los demás, que ponga primero a los demás... ...y si quieres ponerse primero a sí mismo, que se ponga primero a sí mismo... ¿Eh? ...mira, eh, eso, haciendo esas reflexiones... ...precisamente hoy tuve hablando con gente... ...sobre el tema del cocinar... ¿eh? una manera de quererse a sí mismo y hacerse ¿eh? unas comidas muy elaboradas y tal. Hay, hay, hay quien te dará ese consejo. Dirá, pues pues cocina lo que a ti te gusta y failo y disfruta. Bueno, pues yo conozco gente que sí que cuando tiene tiempo y, y gana y tal, pues no hay cosa que más se si preste que cocinar lo que él más se si guste y poner mucho procuro Y, oye, pues disfrutar de, de esa comida. ¿eh? Yo, por ejemplo, pues, un, no siento ningún placer en, en cocinar nada para mí. ¿eh? Por embargo, cuando alguien va a comer conmigo, pongo todo el procuro y todo el empeño y todo el en foto en, en, en cocinar lo mejor posible y lo más elaborado y lo, y lo más rico para que para que preste. Oye, a mí me prestarme también. ¿eh? Pero... pero Pongo ese, ese empeño en que, que presta la otra persona. Y ese empeño no lo pongo. Ver, yo, yo, comer para mí, ye, casi, pues como. Yo cuido que si pudiera eh, enchufar a la oreja, como cuando va un quemador de dinosaurio muerto a la gasolinera, y la enchufan ahí y ala, ya está ya recargado. O, lo, o un aparato eléctrico <ríe> con un enchufe, con un cargador. por pues, cuido que yo con eso tendría tendría bondo ¿eh? eh, no pediría no pediría más pero bueno oye qué sé yo pues hay hay gente de seguramente de de otras maneras ¿eh? otras maneras bueno pues oye bien bien para ellos pero bueno cuadrame cuadrame que, que conocí a mucha gente que, que pensaba eso que, que para ellos mismos que no que no tenían gracia para cocinar pero sí que ten, que si sí, tenían que cocinar para otros que ellos prestaban más Eh, bueno, pues sí, de la misma manera que, mira, mira, todo esto me cuenta ahora de una incoherencia de, de esta filosofía del que, me es muy fales cosas tú para ti Oye, yo, por ejemplo, lo que me presta, curiosamente, lo que sí me presta y es caminar solo, de el monte solo eh. Oye, pues eso para que no se puede hacer, que para ir de monte, <ríe> que decir con, con otra gente eh. Tú solo no puedes, no puedes hacerlo pero bueno todas maneras sea lo que sea me parece a mí que bueno pues que voy de chavos ya voy de ya en esta en programa en el horario de invierno para la semana que viene ya hay horario de verano pese a que bueno pues ahora mismo paz que lle más invierno que más invierno que antes más invierno que antes porque bueno hoy fue un frío na calle que no os podéis imaginar A lo mejor si vos imagináis, ¿quién soy yo para andar, eh, pa andar diciendo, para andar diciendo, hay un, una persona ahí, un, el juez 687, que dice, es el anedónicú en directo? Eh, el anedonicú, no sé, pero yo sí, yo soy yo en directo. Joder, ¿verdad? ¿Qué, qué pensabas? ¿Que te iba a ser yo en diferido? No, soy yo, soy yo en directo. Lo que pasa es que el juez 687. lo eh, siento mucho pero llegues llegues un, un, un poquillín tarde porque porque cuido que esto ya va ya va a terminarse ¿eh? ya va a terminarse que mañana tengo que recorrer un montón de kilómetros y, y lo dicho fae frío y estamos en invierno otra vez entonces es, bueno pues pues supongo que esto ya no no me queda otro que Que dir, que dir acabando, ¿eh? que dir acabando, y además de todas maneras, ya sabéis, y si no lo sabéis, de borlo yo, pero esto ya lo sabéis, no hace falta que yo os lo diga, que cuando empieza a sonar ya de fondo esto, ¿eh? pues entonces decía sí, que, que Anedonia va, va terminando, ¿vale? Venga, pues un saludo muy grande para toda la gente que, que me sintió, ¿eh? un saludo enorme para, para Macetu que tuve en la chat, no me has dicho nada. ¿Eh? pero bueno oye tuvo por lo menos por lo menos ahí eh, un saludo para el juez 687 que, que aunque llegara tarde pues bueno pues, oye es bien eh, apreciase igual apreciase igual oye y un saludo que quiero poner parece que está subiendo una montaña en la puela ¿eh? si, ese también lo saludo Y para todos vosotros, abrazos, besos y de todo Y sobre todo un deseo, que yo el mismo deseo de todos los hermanos Llevo ya no sé cuántos años deseando con eso Y de momento cuido que, que va bien, ¿eh? Que facéis, facéis caso al consejo, en este caso digo un consejo Nada, ¿eh? ah, pero no hay un consejo y un deseo Que, que no llevo otro que sí, que os digo siempre Que no vos coñen, ¿vale? Venga, eso es vámonos, sentimos ¿vale? Venga, te ayudin?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 Eres un cariño, pero sabes ya que a la vida. ¡Puedas comerla! ¡Pero esto es lo que hay! ¡Y eso es lo que pasa! ¡Si no quieres caldo, toma siete tazas! ¡Todos a una, pisándote la chepa! ¡Arrambla! ¡Brinca! ¡Malversa! ¡Que siga el paso doble! ¡La cuerga flamenca! ¡Que grita con ellos! ¡Viva las cadenas ¡Trompe ya! ¡Tu silencio! ¡Dale el duro que te dio primero! ¡Únete a la disidencia! ¡Y que no te cojan! ya no, que no! ¡Que no te cojan! no, que no! Que no te que no, que no que no, que no te que no, que no te no, no te que no